Y también de poesía, es que hoy ya volvemos a estar en contacto con Gastón Leandro Vázquez, eh, a quien ya mismo le damos la bienvenida a la siesta que nos fue y a Radio Kermés. Buenas tardes, Gastón. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Gastón, eh, no sé si querés que hagamos así o si hacemos como eh, con Rey Bufón, creo que es el, el, el nombre alternativo, el seudónimo... ¿O si lo seguís usando, Gastón? Sí, sí, sí. Sigue activo todavía. Sigue Más activo. Que nunca. Muy bien. Gastón, la verdad es que cuando te leemos o cuando entendemos un poco tu historia, nos asomamos al mundo de, no solo de un poeta de la zona de Bahía Blanca, sino que nos parece asomarnos a la vida de muchas personas. ¿Vos crees que la tuya es una historia eh, particular o que puede ser así como, como me parece? que se que se repita mucho que, que, que le pase a muchas personas lo que lo que te ha tocado vivir a vos y no a ver hay un, un verso famoso de del poeta francés Artaud Rimbaud ¿no? donde dice yo es otro no eh, cuando uno comienza a escribir y empieza a contar historias, se da cuenta que en realidad no está contando historias, está contando la historia de uno, pero la historia de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es donde empieza a surgir el, el proceso de, de identificación, ¿no? Que, que bueno, eh, lo que nos toca, eh, lo que a mí me ha tocado, ¿no? Es diferente a lo que le toca a otras personas, ¿no? Y, y también a lo que es la vida, ¿no? eh, La vida tiene... Eh, altos, bajos, grises, caídas, ascensos, ¿no? Entonces, eh, la poesía se nutre de todas esas cosas. La poesía se nutre de todas esas cosas y también nuestras venas, podríamos decir, eh, Gastón, digo, a propósito de que, más allá de que muchas personas en esta sociedad eh, viven en un continuo, en una línea más o menos estable y nacen más o menos a una misma altura, se desarrollan, por ahí baja un poquitito, por ahí sube un poquitito, también hay quienes este, nos ha tocado sentir que tocábamos fondo, sentir que volvíamos a ver la luz en otro momento o que eh, estábamos sumergidos y después volvimos a la superficie. ¿Vos este, podrías... Nada, reflexionar un poco a, a, a partir de lo que te ha tocado vivir a vos. No quiero escarbar nada que, que te duela ni nada por el estilo, pero bueno, nada, para alentar la conversación, Gastón. Ah, sí, sí. Sí, eh, sí no, y, y, lo, lo las situaciones que, que a mí me, me han tocado vivir fueron las que ya estaban hasta cierto punto pre, predeterminadas, ¿no? tengo una familia de alcohólicos, adictos, ¿no? Dro mucha drogadependencia, ¿no? Entonces, como que eso era, en mi vida personal, era ya parte, como un destino marcado, ¿no? Y, poco bueno, también la, la situación de, de, de, del país, ¿no? Cuando salí, terminé la secundaria, ¿no? Y salí al mercado laboral, creo que era año 98, 99, bueno, eh, ya ya estaba brava la mano, ¿no? Era difícil conseguir trabajo, ¿no? Y, y, y bueno, y todo, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Yo sigo así. Ya, recién vengo de vender el pan, vengo de, de, de, de, de andar en la calle, y, y sigo viviendo esa misma, eh, esa misma realidad, ¿no? Salir a buscarse el mango, ¿no? Vivir al día, eh, pagar los impuestos, los servicios, eh, y con lo justo, bueno, y por ahí cuando hay una moneda, y bueno, eh, apostar por, por algo artístico, ¿no? pero, pero bueno, eso, en, en, en mi vida eso, ha tenido muchos, eh, y muchas situaciones extremas ¿no? a, a consecuencia ¿no? de, la, de la adicción, ¿no? pero también hoy me doy cuenta que es un capital muy valioso, ¿no? porque la mayor parte de mi literatura, de literatura sale de ahí. Eh, las mayores reflexiones, incluso hasta políticas, salen de, de, de esas experiencias ¿no? fuera, ya fuera del sistema, no desde dentro. sino si no es ver el sistema desde afuera. ¿no? Entonces hoy me doy cuenta ¿no? que en ese momento ¿no? eso que era doloroso, angustiante, absurdo, ¿no? hoy vuelve a cobrar otro sentido ¿no? y como que bueno, es un capital valioso en la experiencia. Definitivamente. Bueno, eh, eh, está acá en mi, en mi rutina preguntarte por qué esta asociación de poesía y panadería, aunque un poco me la imagino, este, en realidad la pregunta sería cuál fue el, el pedazo de pan que te llevó a la poesía, que te llevó a, a, al mundo de la literatura, o eso también venía de, de la mano de la cuna. Sí, sí, totalmente, venía todo. Hoy, ya pasado el tiempo, ¿no? Eh, justo que a la mañana reflexionaba sobre eso ¿no? yo creo que hasta ahí ya no, no es algo que, que, que se me haya ocurrido a mí sino que me parece que ahí está ya se puede decir ¿no? un, un llamado hasta ancestral ¿no? de, de, de esta conjugación ¿no? porque eh, mi familia está, son españoles que están mezclados con, con, con nativos con niños de acá de parte de mi madre son vázquez mezclados con guaraní eh, y parte eh, no eso es parte de padre parte de madre son francos eh, mezclados con guaraní los la parte paterna son todas mezcladas con, con español entonces esto que yo vivo hoy de trabajar con el fuego con el barro no sé, yo cocino afuera con leña no eh, hay hay un llamado no desde, desde esos españoles anarquistas ilustrados mezclados con con el nativo eh, por eso creo que es, eh, y aparte como los elementos acá en mi casa están juntos, están cerca, eh, los libros, la biblioteca está cerca del pan, ¿no? Creo que la idea se empezó a, a, a atraer, ¿no? Y, y hasta que formó, ¿no? Un poco también uno tiene que estar un poco lúcido, de darse cuenta, digo, che, si me sobra este pedazo de masa y tengo una bandeja vacía, ¿puedo formar una, una, una palabra, no?, eh, Ahí, ahí se produce la, la epifanía, ¿no? Y después, bueno, aparece el sistema y el trabajo. Y el trabajo, además, este, también, eh, nada, viene con vos en, en el pulso de cada día. Este, ¿Sí? Nada más y nada menos que pan, Gastón, porque tampoco te buscaste un laburo o te encontraste con un laburo menos poético. Sí, bueno, a ver, de todos los trabajos que he tenido, no sé cartonero, malabarista, de limpiadito, trabajaba en la construcción, ayudante de cocina, no sé, todos los oficios habidos y por haber, pero en realidad, por eso hablaba del llamado ancestral y lo simbólico, ¿no? Yo eh, estoy retomando un oficio que no era un oficio, ¿no? Que, bueno, yo tenía ocho años, vivíamos como diez personas en una pisita eh, con mi abuela, y bueno, no, la manera que tenía mi abuela de aportar a la olla era hacer pan casero, ¿no? y me daba a mí para vender, ¿no? Y la verdad que me, siempre como que tuve esa, esa certeza, ¿no? Que en algún momento yo iba a volver a ser pan casero y poder... Y es lo mismo que se habla en la poesía, ¿no? Eh, tomar, uno como que siempre está volviendo a los momentos, a los lugares donde fue feliz, ¿no? Eh, yo recuerdo con, con mucha felicidad, ¿no? A, más allá de ese momento de miseria, de pobreza, ¿no? Eh, de recordarle a mi abuela haciendo, haciendo el pan, dándomelo para que yo lo venda, yo llevándole la plata, ¿no? ¿Viste? Y así. Así, bueno, después de tantas, esto, ¿no? Ascenso, descenso, idas y vuelta, no uno se queda con, con, con algo tan sencillo, ¿no? Como es hacer pan, pero también recordando ese símbolo fuerte, en este caso es mi abuela. Qué bueno, porque estás haciendo vibrar ese legado, ¿no? Y no lo digo en esta charla, Gastón, sino, sino en, en, cada, en cada mañana en la que prendes ese primer fósforo para darle fuego al horno. Che, me dan ganas de picar algo, de, de probar de la fuente que llena todos los días el Rey Bufón ahí en Bahía Blanca, pero... A la pasada ahí hablaste de, de contenidos políticos y hay personas que habrán dicho, che, ¿cómo? Si es un poeta que tiene que ver una cosa con la otra, este, sé que no naciste en Bahía Blanca, pero eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Por qué hay este, un hilo de, de, de tinta política, si se quiere, en tu poesía vital, Este, y si tiene que ver con tu recorrido, digo, este, por los lugares, porque por alguna razón vivís en Bahía Blanca, en un lugar donde no naciste. Sí, yo nací en Capital Federal, me crié en Quilmes, que es el, la periferia, ¿no? el, lo que se llama el Gran Buenos Aires. ¿no? Y bueno, anduve, bueno con mi madre anduvimos eh, dando vueltas ¿no? por... Buenos Aires, Bahía Blanca, Río Gallegos, anduvimos rebotando, ¿no? Por, por varias ciudades, ¿no? Hasta que ella se quedó acá en, en Bahía Blanca. Y bueno, después yo también, cuando agarré la, eh, cuando me decido, ¿no? A, bueno, ya a salir a trabajar y a conocer un poco del mundo, bueno, eh, una eh, una parte, ¿no? De, de esa experiencia, bueno, me Y esto también, uno vuelve a los lugares conocidos, ¿no? Siempre. Eh, Buenos Aires fue mi, mi lugar, ¿no? Donde, donde siempre quise volver, ¿no? Eh, pero porque es un lugar conocido, ¿no? Y uno se siente cómodo. Eh, pero bueno, ahí ya en mi, en mi última etapa, ¿no? De, de, de la adicción, la, la, la parte más, más fuerte que, que me tocó vivir fue en Buenos Aires, ¿no? Donde viví cuatro años ¿no? en la calle. Eh, y uno desde ahí, desde afuera, no ve mucho, ¿no? esto no lo que te decía anteriormente, ver el sistema desde afuera, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿no? eso por ahí es el capital, ¿no?, que, que también hoy hace que, que, que en este caso, ¿no? trayendo ¿no? todas esas experiencias, ¿no? estas experiencias vitales de vida, bueno, eh, hay que trabajar, se necesita el dinero, sí, se necesita el dinero, esto? Eh, y bueno que cómo cómo voy a hacer ¿no? para para eso también ¿no? que yo yo he aprendido ¿no? Sí, he tenido muchos trabajos en relación de dependencia patrones empresas pero bueno he tenido experiencias muy muy desagradables muy feas entonces como que uno también ya lleva, ya ha pasado los 40 y bueno yo hoy eh, y teniendo toda esta experiencia encima bueno yo hoy puedo trabajar para mí puedo mantenerme a mí mismo, ¿no? Este, no, no. hoy yo trabajo para mí, trabajo para, con, con amigos, conocidos, ¿no? eh, y la verdad que hoy puedo, que me va mucho mejor de esta manera ¿no? que, que trabajando para otro. Definitivamente también hay algo de lo que has cosechado, de lo que aprendiste rodando este, como en como una piedra, este, de todo eso que es el sistema que decís que lo veías de afuera y no era con la ñata contra el vidrio, Gastón, me parece que era con la ñata contra la reja, porque muchas veces este, este sistema en el que vivimos este, se cierra de tal manera, digo para quienes están en los bordes, en, en los abismos, para quienes claro, sí. este, no tienen sí. ni siquiera una mirada, viste de la de quienes pasamos y no queremos ver, estamos muy metidos en nuestros problemas. Ojalá Gastón, este, todos podamos probar de tu pan, ¿eh? Porque bueno, si está.. Si, si andan por Bahía Blanca, acá se hace. Yo lo entrego a domicilio el pan. Muy bien, muy bien. Sí, yo decía, yo decía de este otro pan que nos estás compartiendo hoy, qué bueno, que tiene una, una sal especial, Gastón. Nada, por este rato te estamos muy agradecidos. Yo te dejo el micrófono a disposición y vos lo cerrás como te parezca, si te parece. Y, pero, bueno. pero ya te digo, está muy, está muy bueno saborear esto que, que nos compartís hoy y con lo que andás por la vida, Gastón. Muchas gracias. Gracias. ¿Querés...? querés ah, qué... Okay. ¿Tiene que decir algo? Sí, no, si querés, si tenés, si tenés ganas. Para, para redondear este encuentro, si te parece. Ah, para redondear la, la sí, idea. Sí. Ah, sí, sí. sí, yo creo que algo de lo que eh, yo por ahí me doy cuenta, ¿no? Que voy haciendo cosas y no después tengo que volver sobre, sobre mis propias acciones para esto, ¿no? Para dar una fundamentación y, y, y para explicar, ¿no? Y creo que también me, siempre me he movido por impulsos, ¿no? Eh, y, bueno, lo que puedo rescatar, ¿no?, de, de, de toda esta experiencia es que es importante eh, leer, es importante escribir, es importante poder transmitir ideas, ¿no?, eh, eh, que sean eh, transmisibles, sean amigables, ¿no? Es muy importante, ¿no?, esto de, de la comunicación y de, lo, de, de la palabra dicha y la palabra bien dicha porque las las experiencias marginales no las experiencias con, en, en la intemperie no bueno son experiencias muy muy, muy, muy dolorosas no de, de, de poca de, de, de, de mucha carencia de lenguaje ¿no? y, y hoy veo esto no la importancia no de, de, de este proceso no de sanación que, que viene hace ya casi 13 años donde aparece la literatura, donde aparece la, la escritura, donde yo empiezo a escribir de vuelta en manuscrito, y donde parecía ¿no? que cada vez ¿no? estos mensajes ¿no? que tiene la poesía, creo, que, creo hoy ¿no? que, que, que como que yo trato de sacar ese mensaje y hacerlo bien grande, diciendo, ¿se, entiende, ¿no? se entiende lo que está diciendo ese poeta, ¿no? y como que hacerle un zoom, diciendo, no, fíjense ¿no? Lo, lo, lo que está diciendo, ¿no? Esta persona, ¿no? Eh, mira, hace la semana pasada, ¿no? O fue el domingo, ¿no? Que subí un, un verso, ¿no? De, de, del poeta, eh, poeta desaparecido, Jorge Santoro, ¿no? Eh, y ya en el año 74 decía: con la, eh, no te alcanza la guita con dos yugos, ¿no? Con dos trabajos no te, no te alcanza la plata, ¿no? Eh, eso es muy. muy in, te interpela mucho ahí, ¿no? Tal cual. Y. Y bueno, y eso es uno de lo que yo por hoy trato de, de, de recortar, ¿no? Cuando estoy leyendo, bueno, fíjate este mensaje, ¿no? Que, que como, como nos está hablando, ¿no? Eh, yo, y esto, no ya sea político, ya sea económico, ya sea espiritual, ya sea algo, alguna imagen linda, agradable, o alguna imagen también eh, fuerte, pero es como que también esto de, de compartir el pan, pues, ¿no? fíjate qué rico que está, como uno pasa un pedazo de pan, también es, fíjate, ¿no?, lo que escribió este poeta, ¿no?, fíjate, ¿no?, lo, lo, lo sabroso, ¿no?, lo bello, ¿no? Que es, y lo fuerte también que, que, que es, que es parecido al pan que hago yo, ¿no?, a veces lo dejo que se, se le haga un tostado, ¿no?, eh, eh, en la corteza, y ahí donde está se concentra un sabor ¿viste? fuerte, ¿no?, eh, que es el, el, el calor, ¿no?, así que... Bueno, creo que hay, hay bastante ¿no? de, de, de todas estas actividades que uno hace. ¿no? Definitivamente, Gastón. Bueno, yo voy a contar los días hasta que podamos volver a hablar con vos un rato y que la próxima ojalá este, nos cuentes también un poco de este sentido eh, que tiene tu vivir, tu existir, este, que un poco es ir dando una clase. Gracias, Gastón. Gracias Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, poeta y panadero escribe con pan Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, el poeta neo marroco.